Gracias, Jorge. Pues ya estamos de lunes. Estás en Play Kiss con Ricky García. De Tina Cousins, el primero fue Mysterious Times, que produjo el gran Sash, y esta estaba en su álbum d e b o t Killing Time de 1999, Pray, de Tina Cousins, a las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en Canarias. Bueno, pues sí, pues es lunes, pero estas horas ya, como aquel que dice, casi piñiquitado. Y a esa pequeña falta de energía, nosotros le vamos a poner ritmo. Como todos los días, hasta las ocho, las s i en t e e Canarias. Buenas tardes. Y Leo Garriga. Y Jorge Quiroga. Y Víctor Álvarez. En fin, todo el equipo habitual. Que te damos la bienvenida. Hoy un montón de buena música. Además, vamos a regalar un libro de los Beatles. Luego te lo contaré, ¿vale? Si eres fan de los Beatles, hoy estás más que de enhorabuena porque tendrás la oportunidad de conseguir algo estupendo. Luego te lo contaré. Y además, también contamos con vuestra participación. Venga, vamos para allá con la pregunta de la tarde. Además de un plato de pasta. Ojo, ¿eh? Es que hoy es el Día Mundial de la Pasta. ¿Qué otras tres comidas te llevarías a una isla desierta? <risa> よし I'm giving you I'm o u n d a r y d s h o w your stuff, or let it be. I'm telling you, you'll you,、so、watch your mouth. exponentes de lo que se llamó i t a l o disco si、sí, son b a l t i m o r e y este que fue su tarzan Bueno, deseando volver, estamos, á b eh, locos. Este fin de semana hemos puesto en práctica, os acordáis la semana pasada, eh, todos los consejos que nos disteis para recargar las pilas. Y venimos como motos. Todo el equipo, incluso Mr. Day, que nos ha puesto para hoy el Día Mundial de la Ópera, Día Mundial del Karate. Será para darle un buen capirote al de la Ópera e s e desafina. Día Mundial de la Justicia, para meter encinta al del kimono si se le va la mano o el pie. Y como tanto ajetreo da hambre, pues también es el Día Mundial de la pasta. Así que, conscientes que pocas cosas gustan más que un buen plato de pasta, aparte de Play Kiss, hoy queremos saber, además del plato de pasta, qué otras tres comidas te llevarías a una isla desierta. ¿Las ambóldigas de la Yaya? ¿A tu churri que e s t á para mojar pan? ¿Un Land Rover lleno de gambas? Cuéntanoslo, tenemos nuestras vías de contacto, venga, te las recuerdo. 606-712-658-606-712-658. 712-658, si es nuestro número de WhatsApp. O bien, si quieres, puedes、eh, pasarte por nuestras redes sociales. Primero te haces seguidor, si es que no lo eres ya, y nos dejas tu respuesta. Oye, ¿sabes qué es lo que hay en juego hoy? Con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Spa y Masaje para Dos. h e l l Stas in Pretty, come on. I'm Hi, Robbie Williams. Me with the f o r s h o w kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Way your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got you, got we, got everybody. I got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move your body. No backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Bueno, ya verás el buen rato que vamos a pasar ahora con Queen. ¿Y es que ayer domingo, 24 de octubre, se cumplía el tercer aniversario del estreno de Bohemian Rhapsody, peliculón, ¿eh? la película biográfica sobre f r e d d i e m e r c u r y y el grupo Queen. Bueno, fue producida por Graham King y Jim Beach, antiguo manager de Queen, protagonizada por Rami Malek en el papel de Freddie Mercury. Bueno, ya sabes que la película fue galardonada con numerosos premios, entre ellos cuatro Oscars, dos Globos de Oro y dos BAFTA. La banda sonora, aquí viene lo interesante, contiene varios éxitos de la banda, además de 11 grabaciones inéditas, incluyendo cinco canciones de su interpretación de 21 minutos en el Live Aid en julio del 85, el cual nunca había sido lanzada en forma de audio. Y además en formato digital el 19 de octubre de 2018. Más tarde fue lanzado el vinilo, el 8 de febrero del 1 9 Bueno, nos vamos a quedar ahora con una de las canciones tal vez más representativas de Freddie Mercury y su banda, Queen. ¿Es esto l r e a l i d e s s t o solo f a n t a s í Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go. Mamma mia! Mamma mia, let me go! The eligible has a devil put aside e for m for me! For me. Lunes a viernes de 5 a 8. Una menos en Canarias. Ajá. Blakis. Con Ricky García. ¡Tarán! Esto es Kiss. El bote más comentado. El bote más deseado. El bote más redondo. Mañana, cinco mil euros en juego. Cinco mil euros en juego. Solo en las mañanas Kiss. Come home late and get undressed.、Oh, no, no, no, no. Your line didn't feel as happy next. Well, listen to me. Janie, don't you lose heart. No, no, no, no. Janie, don't you lose heart. No, no, no. Janie, don't you lose heart.、Oh, no, no, no. Janie, don't you lose h e a r n n i e don't you lose c ごい Mejor música de todos los tiempos. Los o c h e n t a s Esto es Kiss. 5 y 39, 4 y 39 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos ánimos de lunes por la tarde? ¿Bien? ¿No? Bueno, pues no te preocupes, estás en el mejor lugar para que te pongamos de buen humor. ¿Cómo? Con una herramienta fantástica: la buena música. La de los 80, sobre todo, que nos encanta. Bueno, hoy, además de ser el Día Mundial de muchas cosas, también es el Día Mundial de la Pasta. Y estamos preguntando si te acabas de incorporar que, además de un plato de pasta, ¿qué otras tres comidas te llevarías a una isla desierta? Tenemos con nosotros a ó s c a r desde Navarra. La p r Es g u n t a e muy fácil para mí porque a una isla desierta, además de un plato de pasta, ¿Sí? lo que me llevaría sería un buen plato de fresas con nata, unos huevos fritos con patatas, como Dios manda, y,、eh, y patatas a la brava, que son mi vicio.、Oh, con una dieta tan l i g h t querido, y le vas a volver de la isla, hecho bueno, pues como el muñeco de la m i s c e l í n Eva, desde Mallorca. Hola, soy Eva de Santa María del Camí, de Mallorca.、Hola. Yo me llevaría a una isla desierta. ¿Sí? Uh, berenjenas rellenas. Arroz Brut. Y canelones. Hoy Rin Campana y se acabó con un plato de pasta. Basta, ¿eh? Canelones también e l pasta. En fin, hoy tenemos nuestras líneas abiertas para que nos dejes tu mensaje, 606-712-658. O bien en las redes sociales, ¿eh? Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. dejo alguna? <risa> en todas, estamos en todas. Y hoy regalamos con los amigos de Smartbox un pack que se llama Spa y Masaje para Dos. Esto es Play Kiss con Ricky García. Está Bien, ¿eh? escucharte h e una canción de la gran tira tarn nos pone en órbita, seguro. Bueno, pues estamos esperando. Bueno, estamos esperando, no porque nos estáis dejando el WhatsApp frito, e h porque hoy queremos hoy que es el día mundial de la pasta, entre otros. Que nos cuentes, además de un plato de pasta, q u é otras tres comidas te llevarías a una isla desierta. 800 jamones de bellota que no falte de nada. Aquí, como si fueran b a u t i z o mucha nocilla, el pan no hace falta. Una tortilla más grande que una sombrilla, bueno, cuéntanoslo. Y hoy hay e n juego para ti, para que te vayas sobre todo con quien tú quieras a disfrutarlo. Un spy, a un m a s a j e para dos con los amigos de Smartbox. Te estamos esperando. Esto es Play Kiss, el show de la tarde. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Éxitos de los ochenta, Para sentirte bien. Esto es. どうしても、私は私の思い出を忘れないでください。 Vamos a hablar de Beatles, vamos a escuchar a Beatles y te voy a regalar un libro espectacular de Beatles. ¡Y!、Hey, ¡Te lo cuento a la vuelta! ¡Espero encontrarte! Esto es Kiss.